1.4 la temperatura, miré bien porque me parecía como que hacía calorcito, ¿no? Bueno, 26 de junio en la ciudad de Buenos Aires, sol con un poquito de nubes, tenemos una temperatura alta, ustedes vieron cómo es esto, tenemos un fin de semana con, con, buen, con buen clima, bueno, la eh, primavera que apareció, que después medio que se fue con días bastante fríos y lluvia, de ahora vuelve, bueno, ahí sí tenemos un otoño-invierno complicado, bueno. Complicado por los cambios de temperatura. Obviamente que va a ser frío en esta época. ¿Qué va a ser si no? Me pregunto yo. Bueno, arrancamos entonces, decíamos, les saludamos a Berlín, nuestra operadora en este, en este mediodía acá en Radio LED. Tenemos vías de comunicación, una cuenta de Twitter que es Solo Negocios Web. Y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Mientras veo en la tele los festejos de Boca, qué contento que estoy, campeón la semana pasada, la fiesta de ayer Un campeonato eh, un poquito raro, con Boca lo ganó de punta a punta, con algún, alguna incógnita hacia el final de, de, del mismo Pero bueno, lo ganamos de punta a punta, goleador de campeonato, Benedetto, muy bien, la verdad, muy contento con, con Boca Esperemos que el equipo empiece... A demostrar, no, a demostrar, a despertar alguna cosa más Eso va a pasar con el, con el, con el paso del tiempo Le tengo mucha fe al mellizo Guillermo, al mellizo Gustavo al frente de Boca Pero bueno, lleva tiempo, lleva tiempo Ídolos en, en Boca, por lo menos Guillermo, Gustavo un poquito menos Pero bueno, también Lleva tiempo armar el equipo Sabemos todos los, los problemas que tuvo Boca a lo largo de este año Lesiones, etcétera, etcétera Así que, bueno, se consolidó, hay que afianzarse El año que viene la Copa Libertadores. Por ahora, muy, muy contentos con este campeonato, con esta nueva estrella. La 66 para Boquita Querido. Bueno, hablamos un poco de política. Ustedes saben, habrán visto cierre de lista de candidatos. Están los candidatos. Cristina juega y es candidata a, a senadora por, por su nuevo espacio en la provincia de Buenos Aires. Randazzo también juega. Obviamente va por el PJ. Le dijo que no a Cristina. Hubo reuniones de último momento. Se juntaron. Cristina le dijo, vení, te... Floppy, quédate conmigo, juntémonos otra vez Y Randazo por segunda vez Le dijo, ni ahí Y va solo, se corta solo en una interna Va a tener interna Randazo con Ishi En la provincia de Buenos Aires Para ser senador Massa también compite por su espacio Massa que esperó hasta último momento A ver qué pasaba con Cristina Cristina confirmó, Massa confirmó Van a competir Cristina, Randazo y Massa Todos contra Esteban Bullrich El actual ministro de Educación Que la semana pasada anunció su candidatura también y es el representante de Cambiemos eh, a senador en la provincia de Buenos Aires. Se recalienta el tema. Ya Maza hoy a hablar y dijo que Cristina necesita fueros y que el gobierno necesita que ella sea candidata. Cristina necesita fueros, el gobierno quiere que Cristina sea candidata, eso es lo que salió a decir Massa hoy, que intenta evitar la famosa polarización. Vos sabés que toda la cosa y toda la discusión y toda la campaña pase entre... Cristina y Macri, en realidad es Bullrich, pero es Macri. Y Massa que de ahí, como pasó en alguna otra oportunidad, como en una tercera posición media diluida, bueno, ahora Massa va y pega a los dos, tratando de convencer al voto peronista que no quiere votar a Cambiemos y que tampoco quiere, eh, eh, y, y tampoco quiere eh, votar a Cambiemos, a Macri, ¿no? Entonces va en busca de, de, de ese de ese voto, aquel peronista que duda de que randazo sea un voto útil porque no va a llegar eventualmente entonces como no la quiere votar a Cristina y no quiere votar a Macri o a Cambiemos vota Massa, bueno ahí, ahí atrás de ese, de ese de ese voto está el ex jefe de gabinete del kirchnerismo Sergio Massa, el ex intendente de Tigre, así que diciendo que Cristina necesita fueros y que el gobierno necesita que Cristina sea candidata bueno, otro de los temas Que, que impactaron entre, entre, entre ayer y hoy es, es ustedes saben, la, la tragedia en Mendoza. El gobierno decretó tres días de duelo nacional después de este fatal, trágico accidente. Según datos oficiales, hay 15 muertos y 21 heridos. Y además se supo que el micro este que, que se accidentó en, ahí en las rutas mendocinas no estaba habilitado y que además el conductor iba con eh, una velocidad que excedía a la. A la velocidad permitida. Así que, bueno. Otra vez. Micros con chicos. Micros sin habilitación. En las rutas que son un desastre. En este caso la ruta aparentemente no estaba tan mal. Pero el, el micro sí. Y el, y, el, y el chofer excedía. O sea, cuando no es una cosa, es otra. La verdad. 15 muertos. Chicos otra vez muriendo en las rutas argentinas. Y esta cuestión que parece no tener, por desgracia, fin. Cada tanto tenemos una... Una, una cuestión que tiene que ver con esto No se arreglan ni las rutas en algunos lugares Y con las rutas también fallan las habilitaciones Y falla la responsabilidad De quienes están al volante De estos, de estos micros Así que bueno, dolor y mucha conmoción Chicos que eran eh, Que eran eh, integrantes De una escuela de, de danzas de la provincia De Buenos Aires, de Granburg Así que bueno, ahí está Nuestra, Nuestro saludo para, para toda la familia Que están pasando por tremendos momentos Y nuestro pedido de que alguna vez quizá Empiecen a solucionarse estas cosas y evitemos tragedias. Bueno, vamos a escuchar una tanda, un poquito de música. ¿Te parece? Tanda de música y venimos con una, con una entrevista acá en este Solo Negocios de lunes soleado en la ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Auspicia este programa. Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal.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 Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, product productos, tendencias, tendencias y el rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. 13.11 Estos son los negocios, estamos en Radio LED En vivo Vamos a hablar con la gente de HBO Latinoamérica, ustedes saben Canal, obviamente, famosísimo Por, por, por sus series, por sus películas eh, La semana pasada se anunció Que la suscripción online De HBO Go, que es, ustedes saben Es la, es la, la aplicación que te permite, que te permite Ver eh, eh, Los canales de HBO En distintos dispositivos, en la computadora En el celular Bueno, ahora el anuncio de, es que H, HBO Go va a estar disponible o ya está disponible sin la necesidad de contratar otro servicio, en este caso de cable. O sea, vos lo vas a poder ver directamente como Netflix. No sé si a la gente de HBO le gusta mucho la comparación, pero calculo que sí. Es muy parecido, funciona igual, te bajás la aplicación, contratás el servicio que sale unos 10,99, unos 11 dólares para, para redondear por mes y ahí tenés todos los servicios de, de, de HBO Go. Bueno, es Una de las cosas, una, es una de las tendencias está pasando, pasa con algunos otros canales también eh, en, en, en todo el mundo. Va a pensar, a, va, otros van a seguir los pasos de HBO acá en Argentina. Así que bueno, es una nueva tendencia, es una nueva forma de cómo están cambiando la forma de consumir contenidos audiovisuales en todo el mundo. Bueno, estamos en comunicación con Javier Figueras, que, que es vicepresidente de, de HBO Latin América. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por, por atendernos. Eh, te queríamos preguntar un poco que nos cuentes cómo fueron los primeros, los primeros días después de este, de este, de este lanzamiento, cómo lo recibió lo, la gente, los televidentes de, de, de HBO, de HBO, este, este nuevo, esta nueva posibilidad de poder ver HBO GO sin tener eh contratar otro, otro servicio. Bueno, nada, este, mira, la verdad que estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa. Eh, como bien decís, eh, es una etapa del negocio que, que es una tendencia que para allá está yendo el consumidor, cada día más y más consumiendo eh, contenido de video online. Eh, y bueno, eh, definitivamente era una movida que teníamos que sí así hacer. Y como bien comentaste, eh, a partir de la semana pasada ya estamos en las tiendas digitales, en Apple, y en Google Play disponibles eh, y lo único que tiene que hacer el consumidor es, es entrar en, estas, en las apps y, y dar los datos personales y empezar a disfrutar de HBO Go. Eh, para nosotros ha sido eh, una movida que nuevamente, como te comenté, eh, había que hacer, pero sin embargo seguimos estando y la estrategia de la compañía es poder estar en la mayor cantidad de, eh, de lugares o accesibilidad. Posible. Es decir, seguimos con nuestro negocio tradicional, que es, la, la, es a través del operador de Televisión Paga, eh, suscribiéndote al paquete de premium de HBO de los 10 canales y con eso viene HBO Go como, como, como complemento a la suscripción. Al igual estamos con, otras, con otros operadores viendo las posibilidades de estar en sus propias plataformas OTT Y bueno, y esto lo único que hace es sumar una, una alternativa adicional en aquellos consumidores que quisieran ir directamente a través de las tiendas digitales a suscribirse a HBO Go y creo que ha sido un excelente, una excelente postura que tenemos como, como compañía. Eh, estamos recibiendo muchísimas eh, señales de, de, de felicidad que, que estamos ahora disponibles Así que nada, bien contentos. Bueno, la verdad, yo lo probé, funciona. Vamos a contar a la gente que se lo puede contratar por eh, 11 dólares 10.99 por mes, pero el primer mes es gratis, así que lo podés tener a prueba. Yo lo estoy usando. La verdad que funciona bárbaro. Ayer, mientras dormía a mi hija, vi el final de Silicon Valley, así que una de las series que tiene HBO, que me encanta, que soy fan. Así que miré el último capítulo, eh, el, un ratito después que había terminado la, la emisión en, en vivo acá en Argentina y no pude verlo lo vi ahí en, en la plataforma, así que doy fe que funcione muy bien, por lo menos ayer vi, lo, vi, eh, lo vi perfecto. Javier, quería preguntarte justamente, vos lo estabas mencionando recién, el tema de la relación con las cadenas, ¿cómo toman las cadenas esta decisión? Porque yo entiendo que es un servicio complementario pero de alguna manera podríamos pensar que, que, que, que compite con las cadenas, ¿no? De alguna manera usted se sigue dando las cadenas, como vos decías, pero se abre un nuevo escenario de competencia Yo no, yo obviamente no lo llamaría tanto como competencia, Sebastián. Okay. Un, es un formato de, de estar disponibles en otras tiendas porque te cuento, ¿sabes? La realidad, las cadenas tienen una, una cobertura que, que, que de alguna manera siempre eh, está limitada. Sin embargo, eh, limitada en cuanto a lo que es la distribución del cable, ¿no? Uh -huh, claro. Sin embargo, se se hay hay hay números, cifras que se manejan. Que, por ejemplo, hoy en día hay 91 millones de suscriptores de banda ancha fija y hay 300 millones de suscriptores en banda ancha móvil en América Latina. esta La tendencia va hacia 105 millones de suscriptores en, en banda ancha eh, fija para el 2021 y 450 millones de suscriptores de banda ancha móvil para el 2020. Claro, la banda ancha, ancha móvil supera, que... supera ampliamente a la fija. Sí, está superando la fija y definitivamente ahí es donde nosotros vemos que hay una gran oportunidad de crecimiento. Por ende, nosotros no vemos esto como que algo que es una competencia, sino que va a ser algo complementario y va a ser algo también para atender a aquellos consumidores de que los conocemos, que son core coders, que no, que no quieren ser suscriptores de un servicio de televisión eh, paga y que quieren tener la flexibilidad y ahí es donde nosotros tenemos que estar disponibles para atender ese, ese, esa necesidad que está pidiendo el consumidor. Hoy en día hay un 43% de crecimiento en suscriptores de, de servicios de streaming en América Latina. O sea, en el 2016 hubo 14, 5, 14 millones y medio de usuarios de servicios en, en streaming en América Latina y todo conduce a que estos... Esto va hacia la alza y definitivamente nosotros no podíamos no estar en, en, en, en, esa, en esa propuesta. Claro, lo que sí hay claramente es una, es una forma y lo vemos todo el tiempo y pasa desde hace muchos años y ahora se incrementa, que es cómo cambia el negocio. Ahora la relación en este caso de HBO es directa con el cliente. Antes era o por medio de algún vínculo con, con alguna cadena o como complemento de algún servicio con alguna cadena. Ahora esa, esa, ese vínculo es directo es muy directo a través de una tienda digital eso es la, la parte que sí es un poquito diferente claro claro sí pero sí definitivamente ajá no no te decía es di, es directo pero bueno una vez que se baja la aplicación ya es una relación cliente HBO eso es correcto eso es correcto y bueno el, el, y el tema era o sea nuevamente somos la primera plataforma OTT premium en América Latina o sea qué quiere decir esto un poco A diferencia de otras plataformas OTT, nadie tiene la ventana de distribución que después de las salas de cine, todo el contenido de las películas de Hollywood, más del 70% de las películas taquilleras, más taquilleras del, de Hollywood están en la plataforma de HBO Go, junto con todo lo que es eh, la programación de producción original que, que tenemos en, en, a, tanto en HBO en Estados Unidos como en HBO Latinoamérica. Anoche justamente eh, fue el gran estreno de, de Jardín de Bronces, eh, y la verdad que estamos bien contentos con esta nueva producción que, estamos, que, que se realizó en Argentina. Claro, la serie está sí, que, eh, eh, eh, eh, realizada acá en Argentina y bueno, y ahora se viene todo Game of Thrones y todo, lo, todo el fervor que eso provoca, ¿no? Eso es correcto. Y nadie tiene ese tipo de contenido en una plataforma premium. Por eso le decimos que esta es la primera plataforma premium OTT. Y también hay una cosa bien interesante, Sebastián, que la plataforma de por sí también, no sé si lo pudiste ver anoche, pero HBO Go también contiene un canal lineal en vivo, que es el mismo canal que tienen eh, los operadores, eh, como parte de la, de la oferta de la plataforma. O sea, que no solamente tienes una plataforma con... Con una biblioteca, Un video on demand, sino que también tienes el canal en vivo dentro de la misma plataforma. ¿Y cuál de las señales es el canal en vivo? De todas. Es la señal core de HBO, la más importante. Ah, ok. Bien, bien, perfecto. Bueno, bueno, para, para ir cerrando, estamos hablando con Javier Figuera, que es Corporate Vicepresidente presidente de HBO Latinoamérica. Javier, eh. ¿Cómo, ¿Cómo ven la evolución? ¿Para dónde vamos? ¿Qué otras cosas van a venir que tienen que ver con la, las audiencias OTT? ¿Cómo van, ¿Cómo van cambiando las cosas? ¿Cómo te, cómo te imaginas que va a ser el, el consumo, ya no digo la televisión, sino el consumo de, de, los, de, de, los, de los contenidos eh, audiovisuales en los próximos años? ¿Qué están viendo en HBO? ¿Para dónde vamos? No, definitivamente la tendencia que ha empezado ya a, a, hace un, un par de años eh, es, es la tendencia que va a seguir continuando a, a, al crecimiento. O sea, yo creo que, como te había comentado anteriormente, el tema del crecimiento de banda ancha móvil va a ser eh, explosivo y, para allá, si, a, y ahí es donde vamos a tener que estar atendiendo la, la, lo que son lo, lo, los hábitos de consumo eh, en Va a haber mucho crecimiento en las, en las pantallas chicas, yo creo, por, el, por este fenómeno de banda ancha móvil. Okay. Porque las, bandas, la, la, las pantallas chicas son las que atienden mucho más el, el tema de, la, de, de lo que es el banda ancha móvil. Eh, sin embargo, yo sí creo que, que va, a haber un, va, a haber, va a seguir teniendo un crecimiento la televisión paga a lo largo de estos próximos años. O sea, la lineal no se desaparece, es un complemento de todo el ecosistema va a ser un parte de lo que es el ecosistema lineal, lo no lineal, tanto en móvil como en banda ancha fija. O sea, yo creo que hoy por hoy eh, estamos atendiendo al consumidor en, por todos los, los, yo te diría, en un grado de 360 grados que estamos realmente cumpliendo con todo lo que está demandando el consumidor. Eh, la tendencia va a ir seguir a mejorar la calidad de video. O sea, que hoy en día se hablaba mucho de HD, ahora estamos hablando de 4K. Claro. Esto va a ser también algo que nosotros ya estamos produciendo en 4K. Por lo tanto, eh, la, nosotros como líderes en la programación eh, tenemos esa responsabilidad de poder eh, ser, estar en la vanguardia a lo, que la, a lo que el consumidor está pidiendo. Bueno, Javier, te agradezco mucho por la comunicación. Te mando un saludo grande. Gracias a ti, Sebastián, y gracias por, la, por, la, por el apoyo y, bueno, la, y la oportunidad de estar con tus radioescuchos. Bueno, muchas gracias, un saludo. Hablábamos con Javier Figueras, que es vicepresidente en HBO Latinoamérica. Bueno, nos hablaba ahí desde, desde Miami de, de todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la suscripción online de, de, de HBO Go sin pasar por, por, el, por el cable ni otro servicio. La verdad que lo probé ayer, funciona Perfecto, lo probé en el celular Funciona bárbaro, lo podés eh, ver En algún eh, con, el Apple, con el Apple TV O mandarlo al Chromecast a un televisor O sintonizarlo desde eh, Desde un un, tele, un televisor inteligente Obviamente Bueno amigos, escuchamos un poquito de música Y ya regresamos con más Solo Negocios No se vayan Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Hubo un lanzamiento la, la semana pasada. Se presentó Beko, es una, una marca internacional que es conocida, una marca turca, muy conocida en Europa, que en el sector de electrodomésticos, lo que se conoce como línea blanca, premium en este caso, que además es, es uno de los, por ahí te suena porque... Es uno de los, de los sponsors del, del Barcelona Así que ahí lo tenés, lo tenés en la cancha, en la camiseta, en todos lados Bueno, presentaron eh, su nueva línea de, de heladeras y productos de, de, de, de lavado Con los que están entrando al mercado local de la mano de BGH de eh, Para hablar un poquito más de esta marca y de cómo está el mercado de línea blanca Y demás, estamos en comunicación con Ezequiel Devoto Que es director de Home Appliances de BGH Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Sebastián, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, Ezequiel, ¿nos contás un poco cómo es la estrategia de BGH y este desembarco de, de, de Beco? Mirá, sí, cómo no. Eh, bueno, Beco, decimos, eh, lo mejor de Europa llega a la Argentina, tanto por, por la calidad de los productos y por la asociación que tiene con el Barça, y un poco a ocupar un, un espacio que, que queda en la Argentina... Para los consumidores que, digamos, que han tenido una oferta muy rezagada de productos de, de primera línea como estos. Y la estrategia es eh, traerle al consumidor argentino cinco heladeras eh, de última tecnología y calidad, y una línea de cuatro lavarropas, un secarropas y un lava-secarropas, con características, te cuento si querés, muy, muy eh, distintivas. Las a ver, tienen... haceme, haceme un resumen eh, rápido un resumen de qué tienen las corto, heladeras y los Muy claro. corto, heladeras, eh, todas con motor inverter y niveles de eficiencia energética, de consumo, de electricidad, okay. eh, muy superiores a lo que existe hoy en Argentina. Para que te des una idea, 60% menos que una heladera clasificada A. O sea que estamos hablando de A triple más. La que más ahorra acá, 60 más además. Exactamente, exactamente. Bien. Después vi también que tenían unos lavarropas con pantallita, ¿puede ser? <risa> No, pero eso lo, las lavarropas es, con pantallitas son para el punto de venta. Era para punto de venta como sí, sí, me si contaron, no, me contaron, para, que, me contaron que era más para mirar, que no es que vas a verla, es medio, es medio raro verla, viste, mientras da vuelta el, da vuelta el, el, la ropa lavándose, veas, así que sí, sí, sé que es algo para mostrar y no, claro, claro, no vas a mirar <risa> una serie ahí, obviamente. Claro ¿Quién ver, te dice? Pero... Andás a ver, qué sé yo, por ahí en algún futuro, sí. ¿Y quién te dice? Hoy ya las pantallas están integradas... Están en todos más, lados, claro. ...a cada vez más productos, ¿no? Bueno, entonces, heladeras que consumen poco, lavarropas también con mucha eficiencia energética, además. Exacto. La eficiencia de lavarropas se mide tanto en el uso de la energía como en el uso del agua, ¿viste? Que es muy importante que usa muy poca agua. En todos los casos también tenemos eficiencia A, la máxima eficiencia que hay en la Argentina, y también con tecnologías muy, muy destacables, como yo mencionaba en la presentación del otro día... Eh, un lavarropas, uno de los lavarropas que tiene una función que se llama Steam Therapy, que es un, un, como un lavado muy rápido a vapor que te permite o quitar hasta el 60% de las arrugas de la ropa, o, por ejemplo, si vos volvés, de que saliste una noche y tenés una camisa con un poco de olor a cigarrillo, o con olor a, a, fuiste a una parrilla, viste donde sí, hay un poco sí. de olor, y la podés pasar en, en 15 minutos, tenés la camisa refrescada con un lavado a vapor, y no hace falta, digamos, un lavado profundo. Además te cuida la ropa porque evitas desgaste por lavado y toda esa cuestión, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, bien. Bueno, interesante. Interesante está para sacarte el olor a pucho, el olor a choripán de la, de la ropa. Me gusta. Sí, sí. Escuchame, ¿cómo, cómo estos son productos que ustedes importan, obviamente. ¿Cómo está el mercado? Obviamente que BGH fabrica un montón de, de, de equipos y de, otro, de otras cosas, celulares y un montón de, de cuestiones. Pero digo, ¿cómo está el tema de la importación? No tienen problema para importar estos equipos, está todo equilibrado. Mira, sí, sí, está equilibrado. Hoy hay una importación eh, relativamente, digamos, ¿no? O sea, uno se puede importar, pero con cierta limitación. Obvio, claro. Lo que, lo que, lo que, lo que el mercado argentino puede, puede absorber. Es, para importar eso no hay problema por el momento, está todo bien. No, por el momento no. Y de hecho... Eh, como te decía antes, hay, hay una oferta muy postergada en la Argentina de productos de este, de este nivel de calidad. Porque estamos, productos... hablando, estamos hablando de productos de gama alta, digamos. ¿no? Claro. Tanto la línea de lavarropas como la línea de, de leaderas por el momento son tope de gama. Exacto. No, nada de lo que estamos trayendo tiene eh, producción en la Argentina. Claro. Digo, comparable en términos de tecnología y calidad. Bien, ¿no? ¿y la idea es incorporar más productos a la línea esta, a estas líneas? O, sí, claro. O... Sí, ¿Qué, sí, claro. por ejemplo? Eh, bueno, pronto vamos a incorporar línea de cocina, por ejemplo okay. Todos los productos para cocinar eh, Y en un futuro, bueno, probablemente estemos ampliando aún más la gama ¿Qué, momento, ¿Qué otros productos tiene Beco? Todas, todas las líneas, tiene televisores, todo, ¿no? Beco tiene de todo Si llega a tener televisores Si tiene pequeños electrodomésticos También tiene refrigeración eh, Pero por el momento en la Argentina está previsto entrar con lo que es refrigeración Digo, de comida, ¿no? Sí Heladeras, eh, lavado y productos para la cocina en la etapa 2. Bien, bien. Estamos hablando con Ezequiel Devoto, que es director de Home Appliances de, de BGH. Ezequiel, y, y contame un poco cómo, más allá de, de, de, de, las, de las cuestiones de, de que tienen que ver con Beco, digo, más allá de eso, ¿cómo están viendo el mercado de, de, de línea blanca en Argentina? ¿Cómo está el consumo? Contame un poco como cómo especialista, como experto en el mercado, con BGH, con Beco y con todo. ¿cómo, ¿Cómo ven que se está moviendo? Mira, el mercado se está recuperando, por suerte. Para que te des una idea, en los primeros cinco meses eh, de lo que va del año, el, total, el consumo total de heladeras ha crecido un 15%. Y las heladeras de mayor tamaño y de mayor tecnología crecen un poco más que la media, con lo cual es una tasa interesante de crecimiento. Okay. Si comparás mayo contra mayo, la tasa de crecimiento es del, más del 20%. Y en el caso de lavarropas, también hay una recuperación. En el total de lavarropas estamos hablando de cerca de un 9%. Y en el mismo sentido, los lavarropas de mayor capacidad y de mayor tecnología crecen por arriba de la media. Así que en, esta, en ese segmento de productos estamos viendo una recuperación del consumo. Hay recuperación, la gente vuelve a invertir en equipos por ahí un poco más, más caros. Sí, todos crecen. La mayoría crece el consumo, los más caros y mayor tamaño crecen un poco más. Bien, bien. ¿Y alguna otra línea? Por ahí no sé si está dentro de tu sector, pero digo, ¿alguna otra línea más allá de lavarropas y, y, y heladeras que hayas visto? Sí, la mayoría de las categorías muestran algún nivel de crecimiento o estabilidad. Son muy pocas las que muestran algún nivel de decrecimiento. Para que des una idea, el consumo de televisores crece muy, muy poco, apenas por arriba de, del 1%. Eh, el consumo de los aires acondicionados ha decaído un poco... Eh, También ahí tenés lo... estacionalidad, ¿no? Tenés este... cuestiones... Bueno, los aire acondicionados ahora con frío y calor se extiende más, el televisor por ahí esperás y si digo el año que viene que el Mundial me lo compro vas, vas, vas mirando Sí, sí, igual te comparo periodos equivalentes no, no claramente fuera de la estacionalidad comparando... Eh, la temporada con la temporada, tenés en aire acondicionado un consumo un poco más bajo. Ok, bien, bien, ahí hay un poquito más de, de, de, de restricción. Es como selectiva la recuperación, ¿viste? En claro. algunos productos hay crecimiento, en otros productos no. Yo creo que también tiene que ver con las propuestas y la novedad que traen eh, las distintas categorías. Sí, me imagino también por ahí con las cuestiones de tarifas también y decir, bueno, mirá, viste, vamos a ver un poquito, viste, buscas alguna forma, la verdad que las alternativas de. Para calefaccionarte no no son tantas pero bueno sí bueno aumenta la luz entonces me controlo un poquito más con no voy a cambiar el aire acondicionado lo tengo medio lo tengo medio parado y después vas viendo después cuando hace mucho calor en el verano por ahí lo lo, lo se mueve un poquito más y en invierno bueno por ahí buscas calefaccionarte con no sé con gas o con alguna otra opción no sí puede ser y y, y de hecho lo más importante digamos el, el, el electrodoméstico más importante en términos de consumo de electricidad es la heladera, viste porque está Todo el tiempo encendida la heladera. Claro. A diferencia del aire acondicionado, que vos lo usabas por ahí unos días o unas semanas en el verano, por ahí intensamente, consume mucho, el resto del año por ahí prácticamente no la usás. La heladera, la heladera la usás todo el tiempo. Por eso es tan importante la eficiencia energética en este producto. Bien, perfecto. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. Sebastián, igualmente. Un gran abrazo. Hablábamos con Ezequiel Devoto, director de Home Appliances de BGH, sobre el desembarco de la marca Turca Beco. De productos de electrodomésticos premium de línea blanca en la Argentina Música y ya volvemos Que nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos, 13.38, 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Escuchábamos Yuchu que viene, viene, toca este año. Yuchu, ¿no? Va a venir a tocar, sí, me dice Belén, no sabemos cuándo ni cómo, tampoco, no sé, sí, somos. Eh, eh. Los sponsors, así que por ahora no, no vamos a decir nada, nada pero viene YouTube, probablemente vayamos a verlo, pues es una gran banda para ver en vivo. Lo vi un par de veces y me encanta volver a hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poco de, de mercado de capitales, de, de, de opciones, de inversiones. Estamos en comunicación con Juan Pablo Rechter, que es Managing Director de INTL FC Stone, que es una, una compañía financiera que, que acompaña a empresas que quieren invertir en el país y que podemos hablar de, de muchos temas, fondos, bonos... Levax y demás. Vamos a hablar, siempre nos gusta hablar de, de alternativas de, de inversión, de cómo ven el mercado y demás. Juan Pablo, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sebastián, ¿cómo te va? Mucho gusto y gracias por llamar. No, bueno. Bueno, unos ustedes son especialistas en inversiones. Queremos hablar un poco. Contame de entrada cómo ves el mercado de capitales en, en Argentina. Es un mercado que está retrasado, obviamente, en comparación con otros, pero que, obviamente, con nuevos aires políticos y alguna expectativa por ahí de, de los mercados, comienza a moverse distinto que hace algunos años. Sí, bueno, correcto. La realidad es que si vos comparás eh, el mercado de capitales argentino, eh, obviamente ni, no, no con Estados Unidos o Europa desarrollados, pero si comparás con... Con Brasil, ...mercados como Brasil claro. o Chile, y te diría últimamente hasta Perú y, y Colombia... Sí, claro. ...que han sido mercados que en los últimos 10 años han, este, han crecido mucho, es un mercado que todavía... Corremos de eh, atrás. Eh, sí, dejo remo de pasos, o sea, es es un mercado si querés, menor en en tamaño, menor en en este en liquidez, en donde lo mires, tanto lo que es la parte de renta fija, como la parte de acciones, como la parte de emisiones de, si querés, de deuda, deuda corporativa. Sí. Eh, es un mercado pequeño también en la cantidad de inversores que, que participan. Los, los mercados más desarrollados se caracterizan muchas veces por la participación muy grande de, de los inversores minoristas. Acá es un mercado más centralizado en lo que son inversores institucionales, pero un poco, como vos dijiste, digamos, de la mano de, de... De, de, de muchas reformas que, que empezó a hacer este gobierno básicamente, si querés, la salida del default, la liberación de los controles de, de cambio y de capitales, esos son eh, todos pasos que de alguna manera hacen que Argentina sea un mercado este, ahora más atractivo, más elegible. La semana pasada hubo un, un tropezón con la noticia del, del MSCI que, digamos, por ahí se estaba esperando mucho que eso, que eso saliera y eso tenía que ver un poco con... Le contamos con... a la gente que nos bocharon y no estamos a punto de digamos el, el, el organismo que, que, que, que dice que en su ranking si sos un país emergente o no sos un país emergente estaba todo previsto para que nos volvieran a poner en esa categoría que no estamos desde emergente desde el 2009 creo y eh, bueno nada lo retrasaron y va a quedar pendiente hasta el año sí, que viene en principio lo, lo... Lo pospusieron para, para el año pasado, un poco, si, si, si vos ves el, el, el comunicado, tenía que ver un poco con, se resaltaban, digamos, las, las reformas que se hicieron en ese sentido, pero un poco lo, Morgan Stanley, que es el que elabora ese índice, quería ver un poco una continuidad un poco mayor en el tiempo eh, de, esas, eh, de esas reformas. Ahora, la realidad, lo que sí hay, eso es un poco lo vemos nosotros y lo ven nuestros colegas, lo que sí hay es desde el punto de vista internacional, un interés creciente ya desde fines del 2015 de inversores externos por, este, por productos argentinos. Vos por un lado tenés eh, las emisiones de, que ha hecho el gobierno que han sido muy exitosas y han tenido ratios de sobredemanda muy, muy importantes. Las compañías privadas que también lograron emitir deuda afuera lo, lo han podido hacer. Y el mercado de capitales local, un poco yendo a tu, a tu pregunta central, la realidad es que es pequeño, pero está creciendo y está creciendo muy, muy, muy fuerte. O sea, nosotros tenemos básicamente dos negocios, somos por un lado un, una LIC, digamos lo que eran antes las sociedades de bolsa, que sí. tenemos dentro de esa compañía una operación de organización y colocación de operaciones de mercado de capitales, eso es básicamente fideicomisos financieros, obligaciones negociables del sector privado y emisiones de acciones, y por otro lado tenemos una sociedad gerente de fondos comunes de inversión donde administramos fondos comunes de inversión con con oferta pública, y te diría que en ambos este en, en ambos negocios los crecimientos y el crecimiento si querés y los volúmenes este la verdad que son son importantes y semana tras semana este, tenemos, eh, digamos, se sigue creciendo en, en, en volumen. Para darte un, un dato solo, la industria local de fondos comunes de inversión eh, prácticamente multiplicó su patrimonio total administrado eh, por una vez y media en un año calendario. Es una opción, ¿no? Tanto los fondos comunes están siendo uno, una, una clara opción de inversión para... Para todos, pero, pero para individuos también, obviamente. Sí, son una opción porque, de vuelta, a ver, es un producto que te ofrece... Eh, si querés tiene por un lado algunas eh, para, sobre todo para las personas físicas sí. tiene algunas ventajas este, impositivas, está exentos del impuesto a las ganancias las transferencias que un, que un inversor hace para suscripción como rescate de fondos comunes de inversión están exentas también del impuesto a los débitos y créditos la mayoría de los fondos comunes de inversión de, de, de corto y mediano plazo los que son si querés comparables con hacer un plazo fijo en un, en un banco sí. o invertir en una levac que ahora está tan de moda, son fondos que se llaman de temas 1 o de liquidez en 24 horas, con lo cual un inversor puede suscribir y en 24 horas de llegar a necesitar eh, los fondos puede efectuar el rescate y al día siguiente este, recuperar su, su inversión Y comparado Pero, con, con sí. una alevac, por ejemplo, más allá de este tema de los, de los donde claramente es, es, es, es mejor tener la, el dinero en... Tener en, por lo menos la lo, posibilidad lo de tenerlo tenés, disponible. Lo tenés disponible, claro. claro. A, nivel, a nivel rentabilidad y riesgo, fondo contra Levac. Mira, la realidad que hoy el fondo es una alternativa en muchos casos imbatible, porque desde el punto de vista de riesgo tenés eh, vos como inversor una cartera diversificada. Independientemente de que la LEVAC, o sea, las letras del Banco Central, es, si querés, el mejor riesgo que hay en, Ar en Argentina, claro. que es el corto plazo y se emitió por el Banco Central, no deja de ser un, este, un, un, una inversión en un solo activo. Las LEVAC tienen un mercado secundario muy, muy, muy activa Se puede dar el caso de que haya... Eh, una, uh, demasiadas operaciones de venta de LEVAC por alguna razón, con lo cual la LEVAC pueda tener algo de volatilidad de precios. Generalmente los fondos comunes de inversión que compiten con las LEVAC es una cartera que si bien en algún porcentaje está invertido en LEVAC, también está invertido en fiscomisos financieros, en letras eventualmente de, de, de la ciudad de la provincia de Buenos Aires o alguna otra. Bien variadito, bien diversificado. Claro. claro, bien diversificado. Y en términos de Esa misma diversificación, en muchos casos, le da a veces un plus de tasa contra la misma LEVAC. Bien, con bien. Con lo cual, y aparte tiene la ventaja de, de, de la disponibilidad, de la liquidez en 24 horas, que, eh, que no es menor. Bien, bueno, hablamos con Juan Carlos Rechter, que es Manager, Managing Director de INTL FC Stone. Vamos, te hago la última pregunta, Juan sí. Pablo, vamos a hablar, vamos a, contame qué opinás del, del bono de los 100, de los, de los, en dólares de 100 años, Hablamos el programa pasado, contamos un poquito, hicimos alguna entrevista, pero bueno, el fin de semana siguió durante toda la semana, el fin de semana, mucho editorial, mucha nota en los diarios del domingo hablando de esta, de esta cuestión, si sirve o no sirve, ¿qué opinas? Mira, yo creo que sí, o sea, Argentina lo que, lo que está haciendo la, la, la Secretaría de Finanzas desde, desde el fin del 2015 es lo que han hecho muchos de los países que vos mencionaste que tienen mercado de capitales grandes, que es básicamente emitir de deuda y crear una curva, de deuda soberana tanto en pesos como en dólares en la mayor variedad de plazos posibles con lo cual desde ese punto de vista no es El, el bono de 100 años un invento argentino, sino que hay muchísimos países que lo utilizan este, normalmente. Y después otra cosa, si vos te fijás, si bien el vencimiento final es 100 años, lo que se llama la duration o la vida promedio de ese fondo... Es mucho está menor, en 13, claro. Claro, en 13.8 que no está demasiado lejana de los bonos del 2046 que salieron en el... En el en el que la reestructura con los holdouts de, del primer trimestre del 2016. Juan Pablo, ¿y la, taza, es... ¿y la tasa no es una locura? No, la, la tasa, la realidad es que se acomodó, te diría, en el lugar donde tiene que estar en la curva. Lo que pasa es que la, la tasa en general de Argentina, aun cuando ha bajado bastante desde fines del 2014, fines del 2015, sigue siendo muy alta. Tenemos porque... que demostrar todavía, ¿no? Obviamente. Claro, por eso, porque lo que está muy baja son las tasas este, del mercado en general, tanto la, la tasa que se denomina el riesgo, que es la tasa del tesoro americano, como también de los países este, emergentes, eh, entre los cuales Argentina está tratando de, de entrar, con lo cual, eh, digamos, Argentina viene bajando su, su tasa. Eh, Y eso es un, un, un proceso que en la medida que la economía siga recuperando, en la medida que se empiezan a ver mejoras este, fiscales, en la medida que por ahí el año que viene entre como mercado emergente, con lo cual cuando entre como mercado emergente se abre la puerta a que muchos más inversores demanden activos argentinos y esa mayor demanda probablemente termine, siendo, termine digamos, causando una una baja en la, en la tasa, entonces digamos, nosotros creemos que vamos hacia ese camino en el mientras tanto, es cierto que estás pagando una tasa relativamente alta Bien, Juan Pablo, muchas gracias por la charla muy útil este panorama que nos diste, te mando un saludo grande. Igualmente, gracias por llamar Hablamos con Juan Carlos Retcher que es Managing Director de INTL FC Stone Tanda y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios Auspicio este programa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 Radio LED. una nueva forma de entender la radio. Se anima y siempre van por más casos de emprendedores en solo negocios. Bueno, vamos a hablar de emprendedores, como decía el, el separador. Estamos en comunicación con Luis Stein, que es fundador y director de Imagine Lab. Es una incubadora y aceleradora chilena para proyectos tecnológicos. Vos sabés que hay algunos. Hay varios proyectos de incubadoras y aceleradoras en la, en la Argentina con capitales locales. Bueno, o capitales locales o, o locales que van a buscar capitales afuera, ¿no? que están fondeados afuera. Pero bueno, acá tenemos el caso de Imagine Lab, que, que, es una, que es una aceleradora chilena que viene a presentarse acá con algunos socios de la mano de, de San Cristóbal y, y con Microsoft como, como socio. Pero bueno, vienen acá a, eh, a acelerar y a incubar proyectos tecnológicos a la Argentina. Estamos en comunicación, decíamos, con Luis Stein, fundador de Imagine Lab. Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, gracias, por, gracias por atendernos. Luis, ¿estás en Santiago? Así es, estoy en Santiago. Bien, Luis, ¿nos querés contar un poquito cómo es, cómo es la idea de, de Imagine Lab y por qué desembarcar en Argentina en este momento y hacer qué? Cómo no, con mucho gusto. Solo una pequeña aclaración, eh, la idea es que somos una aceleradora de Latinoamérica okay. eh, y lo que queremos hacer es trabajar en varios países. El primer país donde empezamos a trabajar efectivamente fue Chile y eh, si bien empezamos a trabajar en Colombia, un poco gatillados por el avance que se estaba teniendo en Argentina, especialmente con la ley de emprendedores, decidimos que era un excelente momento para lanzar en Argentina, nos pusimos a trabajar y efectivamente se, nos encantó ver que se había no solo aprobado la ley de emprendedores, sino que aprobado por unanimidad en el Congreso. Nos encantó que esto era una política de Estado de Argentina y que realmente vemos que Argentina, que sabemos que tiene un potencial espectacular para el emprendimiento, está empezando a articular estos ecosistemas para que los emprendedores se les facilite la vida. Es bien difícil emprender. Entonces hay que ayudar a los emprendedores a que puedan convertir esas ideas, esos emprendimientos, en empresas. Y es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Y la verdad es que, como decías, con el apoyo que hemos conseguido de las empresas que nos están ayudando, ya sea San Cristóbal, ya sea Microsoft o la Universidad de San Andrés son todos partners con los que vamos a encarar este tema que creo que va a ser muy potente. Bueno, y contame eh, concretamente eh, cómo es el trabajo que esperan hacer, cómo van a recibir los proyectos, cómo se puede aplicar para ser acelerado o, o, o incubado en, en Imagine Lab, cómo, cómo es el, el, el, el proceso para, eh, para si algún emprendedor nos está escuchando, y después de eso, una vez que son seleccionados, cómo, cómo sigue. La verdad es que cómo va a ser exactamente el proceso en Argentina, todavía no se los puedo contar, como ustedes ya deben saber, todavía está en proceso cómo va a ser el reglamento de la ley de emprendedores y estamos esperando que salga ese reglamento para ver cómo vamos a poder adecuar nuestro proceso al reglamento para poder hacerlo, porque estas cosas para funcionar bien tienen que ser, una alianza público-privada. Entonces, necesitamos estar los privados, necesitamos que estén en los fondos públicos y demás. Entonces, para poder definir exactamente el proceso, necesitamos que salga el reglamento de la Ley de Emprendedores, que se supone que va a ser bastante rápido. Bien. Lo que les puedo contar con mucho gusto es cómo venimos haciendo el proceso en Chile y por qué creemos que este proceso realmente se ha hecho muy exitoso. De hecho... En, digamos, en, en referencia de la Agencia de Desarrollo Chilena, aquí no es el Ministerio de Producción, sino Corfo, la Corporación de Fomento, la que hace los instrumentos, en este minuto somos la aceleradora número uno de Chile. Ok, bueno, ¿y cómo trabajan allí? Bueno, nosotros lo que hacemos acá es normalmente hacemos dos convocatorias por año, okay, en, y en este minuto ya estamos transitando nuestra sexta convocatoria que venimos trabajando hace un poco más de dos años, ya pronto llegando a tres. Nosotros hacemos nuestras convocatorias que se componen de dos partes. Por un lado es una convocatoria de base tecnológica general, a donde puede postular cualquier proyecto de base tecnológica, y por otro lado son postulaciones que van a aplicar a alguno de los procesos que nosotros hacemos con corporaciones. Nosotros tenemos un proceso donde le hacemos consultoría de innovación abierta a corporaciones y en base a oportunidades que detectamos dentro de estas corporaciones, nosotros generamos un llamado para que las, los startups, es decir, estos emprendimientos, puedan ir a resolver necesidades de innovación de estas corporaciones. Y esto es un proceso ganar-ganar porque... Como saben, las corporaciones les cuesta mucho innovar. Sí, claro. En claro. cambio, a las startups son innovadoras por naturaleza. Entonces, ayudamos a que las corporaciones innoven, pero por otro lado, a las startups, cuando están empezando, sobre todo, les cuesta conseguir clientes. Ni que hablar clientes grandes corporativos. Bueno, Entonces, interesante. Estamos Bien. que trabajen en equipo. Bien, bien. Muy interesante esta doble vía. Sí, Luis, perdón. se nos termina el programa. Te tengo que saludar. Ya vamos a ampliar. Cuando empiecen a, a, a operar más concreto, cuando esté definido, como vos decías, la reglamentación de la ley, vamos a volver a, a charlar y charlar de las convocatorias y demás. ¿Te parece? Me parece. Muchísimas gracias por la oportunidad de contar un poco, aunque sea. Te mando un saludo grande. Hablamos con Luis Stein, fundador y director de Imagine Lab, esta aceleradora e incubadora regional. Basada en, en Chile, que está eh, desembarcando en la Argentina. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Recuerden, arroba solo negocios web, www solonegociosweb www.solonegociosweb.com.ar. Nos despedimos hasta dentro de 7 días. El lunes a las 13 arrancamos otro negocio, otro solo negocios. Así se dice. Buena semana. Chau. Radio LED. radio Led. Radio Led. Una nueva forma de entender la radio.